Aunque la sentencia reduzca a diez años de cárcel, la pena sigue siendo totalmente desproporcionada. Habrá quienes piensen que la condena es justa, y a esas personas nos dirigimos ahora. Que tengan en cuenta que estos hechos, en cualquier parte del Estado español, habrían sido castigados con una multa o con dos o tres años de cárcel. De hecho, no hay más que ver el castigo impuesto a los menores detenidos en porzuelo de Alcorcón este verano. Pero hay más. En Euskal Herria, gente tan siniestra como Galindo, acusada y condenada por el secuestro, las torturas y el asesinato de Elas y Zavala, se encuentran en libertad sin haber cumplido ni una mínima parte de la condena impuesta y disfrutando de una pensión vitalicia como pago a sus servicios. ¿No es la ley igual para todos? Está claro que no. No tenemos dudas de que la condena impuesta a Odey es un castigo político. Y que desde el principio han querido que de Odey fuera un castigo ejemplarizante. Han utilizado a Odey para dar un escarmiento al resto de la juventud rebelde y combativa. Otro aspecto que no nos confirma este extremo es el hecho de que Odey haya estado todos estos meses en aislamiento, acusado por los carceleros y en unas condiciones muy duras. Han querido acabar con él, con su integridad porque lo han considerado un referente para la juventud de Irmía, pero no lo han conseguido. Esta condena deja en evidencia que los cambios legales que se han ido produciendo en los últimos años dirigidos a castigar a la disidencia vasca tienen un claro tinte de venganza política y que solo buscan crear más dolor y sufrimiento a la sociedad vasca. Hoy en día se castiga de forma más contundente cualquier delito relacionado con la ...política que una violación e incluso un homicidio. Los basques y las lascas no podemos esperar justicia de los tribunales españoles... ...ya que son tribunales de excepción al servicio de una estrategia represiva... ...diseñada para acabar con las ansias de libertad y paz de este pueblo. Queremos mostrar nuestra preocupación por la suerte que puedan correr... ...el resto de jóvenes que se encuentran a la espera de juicio... ...y por ello queremos animar a la ciudadanía a que rechace esta expediente... ...al represiva y salga a la calle a protestar... Por estos atropellos. En este sentido, desde el movimiento pro Amnistía hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que en el futuro se organizen para denunciar estos juicios.